Segunda marcha en bici desobediente contra el TAF Del día 25 de julio al 2 de agosto Llamamos a participar en la segunda marcha en bici desobediente contra el TAF Que este año recorrerá numerosas localidades y comarcas de Vizcaya Bajo el lema Erririkerri, Chiquisilloaren, Aurcamugui ...pedaleando de pueblo a pueblo. Esta iniciativa de Mugitu, Mugimenduá... ...se desarrollará para manifestar el rechazo al TAM... ...y para unirse con las personas y los colectivos... ...que resisten a la desfiguración de nuestro territorio... ...de nuestros pueblos y barrios... ...realizando encuentros con la población directamente afectada... ...y las iniciativas de lucha surgidas en defensa de la tierra... ...y por una reapropiación colectiva... ...frente a diferentes proyectos destructivos. Con este objetivo, la marcha comenzará en Durangaldea... ...y en un recorrido de ocho días... ...se acercará a Ratia, Chorierri, Urdaibay... ...Uribe Costa, Esquerraldea... ...Las Encartaciones y Ego Uribe... ...para finalizar en Bilbo... La construcción del TAB es realmente un proyecto costoso, destructivo e innecesario. Tras siete años de obras, se han producido daños irreversibles en muchos kilómetros del trazado de la I-Vasca, al tiempo que han recortado los gastos sociales y precarizado las condiciones de vida de la mayoría de la población a favor del derroche de recursos públicos en una infraestructura desarrollista e impuesta como el TAB, que ni demandamos ni necesitamos. Sin embargo, el tema del TAP para nada es un capítulo cerrado, sino que se va dibujando un panorama caótico que puede llevar este contestado proyecto al colapso. Así, junto a los casos de corrupción y los continuos sobrecostes de la obra, últimamente han sido foco de atención el viaducto inútilmente construido en Basauri, el frenazo a las obras en muchos tramos de Vizcaya y el oscurantismo de los gobiernos ante los problemas de financiación de las enormes obras ...pendientes en el nudo de Elorio Vergara, en el tramo Achondo Abadiño o en los accesos a las capitales. ¿Qué nos están ocultando? Por lo tanto, animamos a todo el mundo a participar en la marcha para denunciar el despropósito ecológico, económico y social del TAP. A la vez que para ofrecer también la oportunidad de una mayor relación con luchas desobedientes similares que muchos pueblos se están llevando a cabo en defensa de la tierra y por un profundo cambio del modelo social, combatiendo la destrucción del litoral y el urbanismo especulativo, el gas franquil, la planta de coque, las incineradoras y la apertura de nuevas canteras, entre otros muchos ejemplos. Asimismo, en esta marcha contra el TAF queremos recoger el testimonio de otras luchas anteriores contra la térmica de Burua, el superpuerto, que entroncan con toda la lucha popular de desarrollada desde la posición que consiguió dar al traste con la central de Lemóniz y la nuclearización de la costa vasca. Por todo ello, esperamos vuestra participación y os invitamos a difundir el llamamiento a la bicicleta marcha en vuestro entorno. Herriri kerri, chiquisio agelditzeko mugitza. Yo, aquel bicheco, Mugi. Segunda marcha en bici, bici desaudiente contra el tren bici, de alta velocidad. De alta velocidad. Shua kaliteko mugi.